Dos, cuatro, tres, dos, uno. Cero. Atención, atención. Se y programas. La otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto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 Hola, hola. Damos comienzo al programa 499 de La ya Otra Oreja. Sí, casi, casi 11 años. Eh, ¿Cómo, es? de qué se trata este programa, Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, así estamos. Eh, nuestro mail: La Otra gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja y en ese Facebook no lo no hinchamos mucho. Solamente anunciamos el programa antes de empezar. Y al día siguiente publicamos el, el link para que escuches el programa cuando quieras, ¿sí? Bueno, no. eh, ¿cómo que no? Bueno, y... quiero, abuelo, quiero. Yo también, bueno, y estamos emitiendo desde Radio La Zotea. ¿Con quién, Lara? En la Operación Pablo Guso. En la Operación y Técnicas eh, Psicodramáticas Infantiles, ¿no? Sí. Perfectamente, bueno, hacemos este programa en la locución con Liliana Daunes, Quique Pessoa y ¿quién más está por ahí? Yo soy Lara Perfectamente Hola Edu Nashman. Hola, hola Lara, ¿y quién más está ahí? Hola, abuelo Hola, hola, ¿y tu nombre? Sí, yo no yo. Perfectamente, bueno, eh, ¿algo más que decir, eh, Lara? No Hacemos una fiesta en los 500 años en los 500 Hagamos programas. una fiesta Perfectamente, hagamos una fiesta la semana que viene, ¿no? ¡Feliz cumple la Otra Oreja! Bueno, la, la semana que viene me lo decís, ¿sí? Muy bien Perfectamente, bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy Con los tangos escuchando? prohibidos Desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta La censura es una forma de ejercer el miedo ¿no? Para algunos censura es sinónimo de no entender Cuando comenzó la, la guerra de las Malvinas eh, Para muchos un acto patriótico del gobierno Que bueno, fue prohibir la música en inglés Pero para mí era una forma de censura ¿no? El tango no es ajeno y tampoco tendría que serlo a la censura Recordemos que el tango comenzó siendo una cultura en la que convivían inmigrantes, marineros, prostitutas, eh, chorros, capillos y alguna que otra hierba. Y si bien la censura en el tango comenzó el, con el baile, cuando las parejas mezclaban sus cuerpos con, con movimientos indecentes, luego sintieron, siguieron las letras que hablaban de droga, alcohol y contaban historias que manifestaban realidades. Bueno, ese es el sentido de todas las canciones, ¿no? Contar historias, eh, pero a la clase alta, a la aristocracia y la burguesía generalmente porteña, y eh, que son los gobernantes, bueno, no les gustaba. Posiblemente porque al hacerse más popular el tango, una clase social marginada eh, comenzaba a, a comprender sus derechos, ¿No? ...y eso implicaba recuperar eh, ciertas ciertos eh, reclamos. Bueno, la censura en Argentina empezó en 1943... ...con el gobierno del dictador general Pedro Ramírez. Tengamos en cuenta que en la década del 40 en Argentina... ...había una muy buena relación y aceptación entre el gobierno... ...una parte de la sociedad el nazismo y el fascismo. Con el gobierno de Ramírez también se implementó la censura radiofónica del lunfardo. Se creó una comisión precedida por Monseñor Franceschi, eh, la cual se encargaba de salvaguardar la pureza del idioma. ¿eh? Salvaguardar la pureza del, del idioma, nada del lunfardo. Bueno, el escritor Leopoldo Lugones sostenía que el tango despertaba ideas desagradables. Así que la comisión se encargó que los tangos cambiaran sus títulos y, y en sus letras también. Las versiones originales se escuchaban en clubes y cabaret y las modificadas en la radio. Por ejemplo, La Maleva pasó a ser La Mala. El ciruja fue el hurgador de basurales. Chiqué fue el elegante. El bulín de la calle Ayacucho fue mi cuartito. Otro ejemplo es el de Esteban Celedonio Flores, quien fue un gran poeta del lunfardo y entre otros tangos escribió mano a mano. ¿No? La letra original dice, "Rechifla mi tristeza, hoy te boco y veo que ha sido mi pobre vida paria solo una buena mujer». Bueno, La letra modificada dice, «Te, recuer te recuerdo mi tristeza y al final veo que ha sido...» ...en mi existencia Zarosa más que una buena mujer. Rechiflado era ofensa y pobre vida paria no era lunfardo. Paradójicamente un cantor de tango llamado Vicente Crisera... ...fue uno de los funcionarios responsables de estos cambios. Bueno, Domingo Federico y Homero Esposito ...todos se presentaron en la oficina de radiocomunicaciones... Para, ...para averiguar por qué se había prohibido el tango percal... ¿Y qué decir de clásicos como Los mareados, Al mundo le falta un tornillo, o que fue censurado por todas las dictaduras desde 1943, el siguiente tango, que ahora lo escuchamos por el grupo Hermética? Cambalache.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 la dictadura de 1976 la dictadura cívico, militar y eclesiástica creo que la censura en el tango pudo ser de menos como por ejemplo les digo que algunas canciones de Gardel no se podían pasar por radio y es que decir de la frase el silencio es salud pero esa historia todas la tenemos bien presentes presentamos ahora Cafetín de Buenos Aires Andrés Calamaro, por la otrorica. chiquilín Te miraba de afuera Como esas cosas Que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío De todas las cosas yo de muchacho mediste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y la esperanza de amor Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires. Sos la único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de sabiendo si suicidas yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel.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 Y el flaco Abel que se no fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, él lloré una tarde, el primer desengaño. Nacía las penas, bebí mis años y me entregué sin lechar. Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires. Si solo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiandos y suicidas. Yo aprendí filosofía dados. La poesía cruel de no pensar más en mí. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y estamos presentando en este programa 499 los tangos prohibidos, algunos, gracias a Cori, una amiga que tiene un programa de radio en otra radio este sobre tangos, ¿no?, sobre tangos. Y ella me inspiró a, a hacer los tangos prohibidos, y hay un tango que se llama Matufias, o el arte de vivir, una milonga de, de Ángel Villol, ¿no?, que dice, en el siglo en que vivimos de lo más original, el progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a la máquina, porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Claro, era, era subversivo, ¿no? Y lo vamos a escuchar por un querido cantante argentino que que partió, que era un excelente cantante de, para, de música infantil, Walter Jonsky. Pero él hizo también estos tangos, ¿no? Eh, vamos a presentar a Walter Jonsky cantando Matufias, o el arte de vivir, por la otra oreja. Es el siglo en que vivimos de lo más original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 Que quitan fuerza y salud los licores vomitivos que llevan al ataúd. Cuando sirven algún plato en algún lucoso hotel, por liebre nos dan un gato y una torta por pastel, el aceite de la oliva hoy no se puede encontrar.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 desde la otra oreja La otra oreja argenta Bien, y seguimos recorriendo los eh, los eh, temas, los tangos prohibidos por las dictaduras y hay un tema muy clásico en Argentina que es al mundo le falta un tornillo Cuando todo el mundo está en la estufa, triste, amargado y sin garufa, melancólico y cortado, se acabaron los robustos. Si hasta yo quedaba gusto, cuatro kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra diez por fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Bueno... El hambre, ¿no? Denunciado en, una, en un tango que escuchamos ahora, ¿sí? Un tangazo, al mundo le falta un tornillo. Está. El mundo le falta un tornillo Por la otra oreja M. Triste, amargado sin garupa Melancólico y corta Se acabaron los robustos Y hasta yo quedaba gusto Cuatro kilos se bajar Todo el mundo anda de asalto Y el puchero está tan alto Que hay que usar el trampolín Si habrá crisis, bronca y hambre Que el que compra un poco de fiambre Hoy se morfa hasta el violino y se vive de prepo Y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo Serán afeitao Hoy se lleva a empeñar Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta Un tornillo Que venga un mecánico A ver si Lo puede arreglar ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería, o San Pedro vio el porto. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo serán afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar.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 Y pinta la guía del sol en el cielo. La luna es la bruja fulera que raja. Y el sol una rubia que suelta el pelo. Estamos escuchando los, los tangos prohibidos por la dictadura. Gracias a Cori. ¿eh? Corriones, por la otra oreja. La noche, compadre, se ha ido barata y pinta la guía del sol en el cielo. La luna es la bruja malina que escapa y el sol una rubia que se suelta el pelo. El sol es la diana que trae la alegría, la suave alegría de la vida nueva. La pincha caliente que se pone en día Cuando sale triste de su pura cueva, El sol es el poncho del pobre que pasa Rumiando rebeldes, blasfemias y ruegos Pues tiene un horrible tragedia en su casa Tragedia de días sin pan y sin fuego Nosotros gorriones de lámpago sano su amistad sincera en de parra ¿qué importa el camino si adentro llevamos el alma armoniosa de veinte guitarras? Nos queman las alas, las luces del centro. Por eso el silbido tranquilo buscamos. Y cuando la pena nos pasa por dentro, cantamos más triste, pero igual cantamos. Estás escuchando. Desde la otra oreja La otra oreja argenta Y en este programa 499 Seguimos recorriendo tangos prohibidos por las dictaduras Y hay uno que dice Él sabe que tiene para rato largo La sentencia en fija lo va a hacer sonar Así entre cabrero, sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar Quisiera que alguno pudiera escucharlo En esa elocuencia que las penas dan Y ver si es humano querer condenarlo Por haber robado un cacho de pan eh, Las crisis, ¿no? Los, los los llamados delincuentes Que roban un cacho de pan, ¿no? A esos van seguramente presos Y los grandes ladrones eh, seguimos pagando la deuda externa, por ejemplo, por ellos, ¿no? A esas estafas se pagan, ¿no? Pero vamos a escuchar a Pan. Pan por la otra oreja. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia fija lo va a condenar, así entre su miso cabrero y amargo, la luz de la aurora lo no va a saludar quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia de la pena. Da condenado por haber robado un cacho de paz sus hijos no lloran por llorar ni piden la ni dulces, ni chiches señor sus hijos se vuelve de frío y lloran hambrientos de paz la abu se queja de dolor doliente reproche pe sombrilo también su mujer es cual me infla en una mirada toda la tragedia le va a entender trabajar a de más por porque recibir la frente de un perdón hermano que es fuerte y tiene valor en la videz se durmieron todos hachos la barreta sin Jesús no que que ayude Satan un vidrio unos gritos a un carreras un hombre de queso ¿Estás escuchando desde la otra oreja? Ahora seguimos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 Tienes el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. y te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado.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 Hay en la casa un hondo y cruel silencio uraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo creado, haber cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.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 Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera Sin un mango en la cartera, y con fama de chabón Esta es la época moderna, donde triunfa el delincuente Y el que quiere ser decente, está el tiempo de Colón Lo Cortés pasó de moda, no hay modales con las damas Ya no se respetan canas, ni las leyes, ni el poder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 che va qui se queda clara la intraniable transparencia de tu. Otra oreja.